Biografía Biografía Revisión escrita de la vida de una persona Una de las formas más antiguas de expresión literaria Biografía Autobiografías Que relatan la vida del propio autor Biografía Historia de vida de una persona La biografía de hoy corresponde a Albert Einstein, que sigue siendo una figura mítica de nuestro tiempo, más incluso de lo que llegó a serlo en vida, si se tiene en cuenta que su imagen, en condición de póster y exhibiendo un insólito gesto de burla, se ha visto elevada a la dignidad de ícono doméstico, junto a los ídolos de la canción y a los astros de Hollywood. Sin embargo, no son su genio científico, ni su talla humana, los que mejor lo explican como mito, sino, quizás, el cúmulo de paradojas que encierra su propia biografía, acentuadas con la perspectiva histórica. Al Einstein, campeón del pacifismo, se le recuerda aún como al padre de la bomba, y todavía es corriente que se le atribuya la demostración del principio de que todo es relativo, a él, que luchó encarnizadamente contra la posibilidad de que conocer la realidad significara jugar con ella a la gallina ciega. Albert Einstein nació en la ciudad bávara de Ulm el 14 de marzo de 1879. Fue el hijo primogénito de Hermann Einstein y de Pauline Koch, judíos ambos, cuyas familias procedían de Suabia. Al siguiente año se trasladaron a Múnich, en donde el padre se estableció junto a su hermano Jacob como comerciante en las novedades electrónicas de la época. El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado, que tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la de la relatividad. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor, decía Einstein. En 1894, las dificultades económicas hicieron que la familia, aumentada desde 1881 por el nacimiento de una hija, llamada Maya, se trasladaran a Milán. Einstein permaneció en Múnich para terminar sus estudios secundarios, reuniéndose con sus padres al año siguiente. En el otoño de 1896, inició sus estudios superiores en la Eigonesische Technik School en Zurich en donde fue alumno del matemático Hermann Minkowicz, quien posteriormente generalizó el formalismo cuadridimensional introducido por las teorías de su antiguo alumno. El 23 de junio de 1902, empezó a prestar sus servicios en la oficina confederal de la propiedad intelectual de Berna, donde trabajó hasta 1909. En 1903, contrajo matrimonio con Mileva Marik, antigua compañera de estudios en Zurich, con quien tuvo dos hijos, Hans Albert y Edward, nacidos respectivamente en 1904 y en 1910. En 1919 se divorciaron y Einstein se casó de nuevo con su prima Elsa. Precisamente en ese año, en Estados Unidos, en Alabama, Montgomery, Nacía Nat King Cole, quien en vida aportara las más maravillosas piezas al mundo del jazz. Escuchamos ahora, de Nat King Cole, Unforgettable, Inolvidable. Biografías Unforgettable That's what you are Unforgettable Though near or far Like a song of love That clings to me How the father of you Does things to me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 In every way, and forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable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 Biografías, biografías Para profundizar en el conocimiento de algunas personalidades Biografía. Visiones más amplias y estudios extensos sobre sus aportaciones durante su vida Biografía Historia de vida de una persona les recordamos que esto es biografías y hoy es el turno de Albert Einstein quien durante 1905 publicó cinco trabajos en los Analer der Physik el primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zurich y los cuatro restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo de estos El primero proporcionaba una explicación teórica, en términos estadísticos, del movimiento browniano y el segundo daba una interpretación del efecto fotoeléctrico basado en la hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Los dos trabajos restantes sentaban las bases de la teoría restringida de la reactividad, estableciendo la equivalencia entre la energía E de una cierta cantidad de materia y su masa, M, en términos de la famosa ecuación E es igual a MC2, donde C es la velocidad de la luz, que se supone constante. El esfuerzo de Einstein lo situó inmediatamente entre los más eminentes de los físicos europeos, pero el reconocimiento público del verdadero alcance de sus teorías tardó en llegar. El premio Nobel de Física, que se le concedió en 1921, lo fue exclusivamente por sus trabajos sobre el movimiento browniano y su interpretación del efecto fotoeléctrico. En 1909, inició su carrera de docente universitario en Zúrich, pasando luego a Praga, y regresando de nuevo a Zurich en 1912 para ser profesor del Politécnico en donde había realizado sus estudios. En 1914 pasó a Berlín como miembro de la Academia de Ciencias Prusianas. El estallido de la Primera Guerra Mundial le forzó a separarse de su familia, por entonces de vacaciones en Suiza, y que ya no volvió a reunirse con él. ...contra el sentir generalizado de la comunidad académica berlinesa... ...Einstein se manifestó por entonces abiertamente antibelicista, ...influido en sus actividades por las doctrinas pacifistas de Romain Roland. En el plano científico, su actividad se centró en 1914 y 1916... ...en el perfeccionamiento de la teoría general de la relatividad basada en el postulado de la gravedad no es una fuerza, sino un campo creado por la presencia de una masa en el continuum espacio-tiempo. La confirmación de sus previsiones llegó en 1919 al fotografiarse el eclipse solar del 29 de mayo. The Times lo presentó como el nuevo Newton, forzándole a multiplicar sus conferencias de divulgación por todo el mundo y popularizando su imagen de viajero de la tercera clase del ferrocarril con un estuche de violín bajo el brazo. Un 29 de mayo, pero del año 1829, nacía en Suiza la poetisa Alfonsina Storni. Escucharemos, a continuación, por Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar.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 Un sendero solo de pedas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las...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 Dormida Alfonsina, vestido de... Biografía. Reuniendo información y estudios de figuras claves de la historia, biografías, incluyendo a los protagonistas de la más reciente actualidad. Oh, si manos, si todo, bio. Biografía, historia de vida de una persona. De una persona. Esto es Biografías, y nuestro invitado del día de hoy es Albert Einstein. Durante la siguiente década, Einstein concentró sus esfuerzos en hallar una relación matemática entre el electromagnetismo y la atracción gravitatoria, empeñado en avanzar hacia el que, para él, debía ser el objetivo último de la física, descubrir las leyes comunes que supuestamente habían de regir el comportamiento de todos los objetos del Universo, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos estelares. Tal investigación, que ocupó el resto de su vida, resultó infructuosa y acabó por acarrearle el extrañamiento respecto del resto de la comunidad científica. A partir de 1933, con el acceso de Hitler al poder, su soledad se volvió agravada por la necesidad de renunciar a la ciudadanía alemana y trasladarse a Estados Unidos, en donde pasó los últimos 25 años de su vida, en el Instituto de Estudios Superiores de Princeton, ciudad en la que murió el 18 de abril de 1955. En ese mismo año, nacía en el mes de octubre, en Madrid, Ángela Molina, cantante y actriz española, considerada de las tres mejores de ese género en España. Escuchamos, de Ángela Molina, Tatuaje. Biografía, historia de vida de una persona. Tatuada con un corazón y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada. vieja historia de su amor Mira mi pecho tatuado Con este nombre de mujer Es el recuerdo de un pasado Que nunca más ha de volver Para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde. que lo trajo a mí pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí errante lo busco por todos los puertos a los marineros pregunto por él y nadie me dice Está vivo, muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel. Y voy sangrando lentamente, demostrador, mostrador ante una copa de aguardiente donde se ahoga mi dolor. Chwilej marinero Y dime qué sabe de él Era gallardo y altanero Y era más rubio que la mía Mira su nombre de extranjero Escrito aquí sobre mi piel Y si lo encuentras, marinero de la que muero por él, biografía.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 continuamos con la biografía de Albert Einstein quien dijo una vez que la política poseía un valor pasajero mientras que una ecuación valía para toda la eternidad en los últimos años de su vida la amargura por no hallar la fórmula que revelase el secreto de la unidad del mundo hubo de acentuarse por la necesidad en que se sintió de intervenir dramáticamente en la esfera de lo político en 1939 ...a instancias de los físicos Leo Szilard y Paul Wigner... ...y convencido de la posibilidad de que los alemanes estuvieran en condiciones de fabricar una bomba atómica... ...se dirigió al presidente Roosevelt... ...instándole a emprender un programa de investigación sobre la energía atómica. Luego de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki se unió a los científicos que buscaban la manera de impedir el uso futuro de la bomba y propuso la formación de un gobierno mundial a partir del embrión construido por las Naciones Unidas. Pero sus propuestas, en pro de que la humanidad evitara las amenazas de destrucción individual y colectiva, formuladas en nombre de una singular amalgama de ciencia, religión y socialismo, recibieron de los políticos un rechazo comparable a las críticas respetuosas que suscitaron entre los científicos sus sucesivas versiones de la idea de un campo unificado. En el tramo final compartimos a los Beatles con Yesterday.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 There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly Why?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 Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Esto ha sido biografías. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy.